De pronto miró hacia abajo, hacia la parte iluminada de la escalera que daba hacia su hogar. Había mucho movimiento, mucho abrir de puertas, mucho subir y bajar de criados y dependientes llevando paquetes, cartas, bandejas, los últimos preparativos de la cena de Navidad en la casa de su vecina.